1, 2, 3, 4. Buenas tardes a todos. Los quiero recibir en el noticiero informativo del viernes 13, el día de la mala suerte. Me la mala suerte, pero la mala suerte soy yo, así que mucho no me afecta. Bienvenidos a nuestra apocalipsis. Espero que puedan disfrutar esto en tiempo de cuarentena de colapso mundial y global. Los recibimos con un fuerte aplauso.